Y esto mismo dice Daniel, el pollo Fosaroli, que es parte de Aire Libre, es uno de los históricos fundadores de Farco, y que trabajó juntamente con este la comunidad COM de Riacho de Oro eh, para armar una nueva, para el armado, para la puesta en funcionamiento de otra eh, nueva radio cooperativa. Y vamos a conversar un ratito con el pollo. ¿Cómo andás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá en Rosario. Estamos casi como como en el medio de las nubes. O sea, está la nube está acá. No llueve porque está, estamos adentro de la nube, sabés? Acá más o menos parecido liga, jodido, en Toay. Eh. Acá en Toay ¿Sí? estamos parecidos, sí. En Santa Rosa ya ah, llueve, mira, estamos... acá no. Uh -huh. sí ah, Estamos tan lejos y sin embargo vivimos la misma realidad. Sí. Sabés que estaba leyendo tu, tu, tu crónica, tu relato en nuestra agencia Farco, agenciafarco.org.ar, de, eh, bueno, del camino eh, que, que fue la, la puesta en marcha de esta Radio Com. Contanos, bueno, ¿cómo cómo lo viviste vos? ¿Cómo se vivió este tránsito? Eh, bueno, a ver, primero tengo que decir una cosa que es importante porque si no, después me van a que la radio está surge porque, bueno, la comunidad necesitaba tener radio, fue impulsado, el ENACON le dio la licencia y no tenían equipamiento. Hay una organización que trabaja en el norte del país que se llama Endepa, este, que trabaja con comunidades, acompañando a comunidades originarias, eh, y consiguieron recursos de la cooperación internacional para este comprar los equipos y eh, que alguien como farco <ríe> los acompañe en, en el proceso de, de, de pensar la radio no de organizar la radio pensarla pensar la sostenibilidad pensar la programación y todo eso. este así que bueno ahí fuimos cada vez que, que, que hay una posibilidad en algún rincón del país de que surja una nueva radio ahí estamos desde farco no porque siempre pensamos que como decía el general para una radio comunitaria no hay nada mejor que otra radio comunitaria ¿no? <risa> si no lo dijo lo debe haber pensado, no pensado sí. pero tal cual en este proceso eh, que es de promoción comunitaria, que es de promoción de las voces, es un festejo eh, cada vez que, que surge eh, una una nueva un nuevo espacio este que además va a integrar Farco, digo que son las voces que, que nos importan. Eh, ahí la comunidad cómo recibe a esta nueva radio, ¿qué viste vos? Este bueno, nos esperaban muy ansiosamente, en realidad, todavía estuvimos en un proceso de comprar todo el equipamiento, ¿no? O sea, este entra nos nos tiene que le ayudemos a comprar los equipamientos para la radio. Claro. Así que, bueno, comunicamos con todos los proveedores, antena, torre, antenista, eh, transmisor, consola, micrófono. Eh, pero, bueno, como va a tardar un poquito más en llegar a instalar la antena y todo eso, la comunidad estaba ansiosa de que empezar a hablar de la radio, así que nos dijeron que si podíamos ir antes, aunque sea, antes de instalar los equipamientos técnicos, ¿no? Así que bueno, estuvo bueno porque a ver, nada, desde el viaje para llegar este hasta allá cruzando cruzando lo impenetrable, llegando a Pampa del Indio, este esto está para que se ubiquen eh, Formosa, ¿sí? Uh -huh. eh, la mitad de la provincia. Uh -huh. Este Eh, al, al, en la mitad de la provincia límite con Chaco cruzando el río Bermejo ahí se encuentra la comunidad Riacho de Oro este, bueno y trabajamos durante la mañana el tema de, de cómo pensar la radio de para qué la comunidad quiere la radio los problemas que había en la comunidad este, la, la, las cosas que ellos necesitan defender Eh, bueno y entonces trabajamos bastante en eso trabajamos en la programación de la radio este, trabajamos en cómo hacer una nota eh, pero todo eso que es una cuestión muy muy linda muy interesante de mucho aprendizaje este ahí eso es una cuestión de capacitación de formación pero en realidad lo, lo, lo, lo milagroso de estar ahí en lo y extraordinario que... es estar ahí compartiendo un día con la gente que te llena que llena de energía, te llena de ganas, te llena de de de expectativa, de esperanza, ¿no? O sea, es decir, esto que empezamos algunas radios comunitarias hace 33 años atrás, este donde no teníamos eh, muchas posibilidades de durar 3 días, sí. <ríe> porque en cualquier momento nos venían a sacarlos de equipo y a meter presos. este Probablemente tampoco, no sabemos si íbamos a durar tres días, tres meses, tres años, y pasamos los 33 años, muchas de las radios comunitarias que arrancamos este en algún momento. Y que hoy, después de 33 años, sigan surgiendo radios comunitarias en cada del país para nosotros... Este, nos demuestra que no estábamos equivocados ¿no? Uh -huh. este, eso me parece que es un nos no, genera una inmensa alegría pensaba mientras te escuchaba eh, bueno que el, la, la primera aproximación tenía que ver con bueno como qué cosas quieren contar ¿no? que vayan construyendo desde ahí bueno cuál es l, l, cuál es l, la realidad que quieren contar qué es lo que vos pudiste ver este era Eh, empezamos a ver los problemas que había en la comunidad, ¿no? Porque uno a dice, la, la radio comunitaria en nuestra realidad ha sido ciudad de grande, ponerle Buenos Aires, Córdoba, uno piensa, bueno, la incidencia de la radio, este si esa radio es sostenible o no es sostenible, o eh, es rentable o no es rentable, ¿no? Desde esa lógica de concepción que hay en las grandes ciudades de que todo se transforma en... En, en número, en plata o en lo que fuera y te evalúan en función de la si es rentable o no es rentable si es, este si tiene rating o no tiene rating no entonces este cuando en la comunidad empiezan a plantear que eh, eh, uno de los problemas es que quisieran ellos que haya agua en cada casa una canilla de agua en el patio de cada casa donde uno... Yo en mi casa ni me imaginaría no tener una canilla. Uh -huh. este En el baño y en la cocina, ¿no? Este, y para la comunidad era algo inalcanzable. Entonces, que la radio sirva para que el Estado se mueva y entre la comunidad y el Estado puedan lograr que haya una canilla de agua en cada casa, uh -huh. eso, digamos, o sea, a ver... Eh, ¿Es rentable o esta radio es necesaria? ¿Sí? Entonces, este la importancia de la radio está porque es rentable o porque es necesaria. Porque es necesaria para la vida, para que la comunidad viva mejor, ¿no? Este, porque casi que decía Valentín, decía, hasta ahora la única forma de poder este, resolver nuestros problemas que tienen que ver con ¿Tienen? A ver, le hago un paréntesis. La propiedad de la tierra es comunitaria, ¿no? no nadie es dueño de un pedazo de tierra. En los alambrados no, no hay alambrados que marcan límites de, de, de, del terreno de uno y del terreno del otro. Este, la comunidad y la familia viven en la comunidad mientras estén en la comunidad y tienen la tierra necesaria para que puedan vivir. O sea, no hay una propiedad privada de la tierra. este Y bueno... Por ejemplo, la tierra que tienen como como como territorio co comunitario este no les alcanza, o sea, no no no les alcanza para poder vivir, entonces lograr este acceder a territorio suficiente para que las familias vivan, lograr Bueno, hay un ruido raro. Mhm. o la seguís en hola. línea? ¿Seguís en línea? Acá estoy. Ah, Acá estoy. Bueno, apareció un ruido raro ahí, este, el... como un fogonazo, algo raro. Para mí que son algunos medios de comunicación grande que no están interviniendo esta comunicación porque no quieren que que se sepa todo esto que estamos hablando. Puede ser, puede ser. Este, <risa> igual sigamos, no hagamos hagamos caso omiso. ¿Eh? No le demos bola. Este, no, bueno, eso, digamos, o sea, que una radio, el, el que decía, antes solamente te, te contábamos con los cortes de ruta para lograr que nos uh -huh. presten atención a todas estas cosas. Ahora, además de eso, vamos a tener también la radio comunitaria que va a servir, si se quiere, para que haya menos corte de ruta, ¿no? Porque... Uh -huh. Sí, sí, este... sí. Eh, la, la, la, la, el cuerpo lo ponemos siempre desde el pueblo, eso está claro mm. y, y me parece que está bueno que además del cuerpo po, no sigamos perdiendo y nuestras voces tengan peso, valor. Eh, de, de, recién decías, eh, ¿es rentable o es necesaria? Bueno, Farco, hablemos de Farco un poquitito, te aprovecho uh -huh. vos que sos un histórico. Uh -huh. Farco claramente rentable no es, este, no. pero <risa> ¿por qué es necesario? Este, oh, este nada, viste que en los primeros años, no, no voy a hacer historia así larga porque en los primeros años estábamos habíamos éramos 15, 20 radios en todo el país comunitaria que estábamos recontra solos, en cualquier momento teníamos amenaza del gobierno nacional que nos iban a, si nos encontraban, nos iban a secuestrar los equipos y nos, nos iban a colgar de la plaza pública, ¿no? Este más o menos entonces eh, mirábamos para el costado y no había nadie y miramos para otras provincias y sabíamos que había una radio en tal lado en otro lado en otro lado y hicimos bueno vamos a juntarnos en realidad farco en su principio fue necesaria para que no eh, para no desaparecer este, y, y así fue pasando el tiempo este Cuando nos decían que eramos ilegales, empezamos a pensar y decíamos, no, lo ilegal es la ley que existía hasta ese momento, porque era una ley de la dictadura militar creada por Videla este, y que prohibía a todo lo que no sea una sociedad comercial, una, una empresa eh, comercial eh, y poner una radio. Todo lo que no fuera una empresa grande con capacidad este, económica no no podía poner una radio. Un, un, una comunidad indígena, una comunidad campesina, una cooperativa, una asociación, no podían poner una radio comunitaria. Este, y el desafío que nos pusimos en Farco, las radios que estuvimos durante muchos años así, como prohibidas, como amenazadas... Eh, empezamos a, a pelear y a luchar para cambiar esa realidad y, y que pare imposible a ver es imposible por una radio y parecía imposible cambiar este la realidad eh, eh, hasta ese momento te decía no no puede poner radio no puede porque la ley no te deja este, y que un grupo de radio diga no lo que está mal es la ley y vamos a pelear para cambiar esa ley y que después de 20 años logramos que esa ley cambie y transformar este la realidad para muchas y muchas radios comunitarias más, este nada, es un orgullo que, que de todas las radios comunitarias, ¿no? Porque además nosotros peleamos para cambiar esa ley, pero después este a medida que los años fueron pasando, más y más radios comunitarias se fueron instalando en todo en cada lugar del país, o sea, eso Eso esto que pasó ahora el otro día este legitima que la lucha y la pelea que veníamos haciendo hace más de 25 años eh, no estaba errada, no estaba equivocada, ¿no? O sea, porque este hubiera sido distinto si nosotros peleábamos por una cosa y después eh, no Ahí lo perdimos de vuelta. Entre 25 radios que, que fundamos Farco a las 150 radios comunitarias que hoy están asociadas a la red, es un, qué sé yo, no sé cómo, no sé cómo decirlo, pero es un, una alegría enorme. Y, y persiste no esta lucha por eh, existir por eh, por no desaparecer ahora con nuestra bandera sin medios comunitarios no hay democracia, con la lucha por la federalización y transparencia de la pauta, es permanente. Sí, sí, sí. siempre... Este, a ver, en, el, en nuestro país en, en realidad el, el problema es quién maneja la comunicación. Si la comunicación la manejan unos pocos... Eh, la democracia no es posible, son, es, es como, como como lo que venimos planteando desde hace mucho. ¿no? O sea, eh, ningún gobierno va a poder gobernar si la palabra, eh, solamente el poder de la, de la palabra y de la comunicación la tienen unas poquitas empresas. Entonces este, el desafío de las radios comunitarias es multiplicar, multiplicarnos, porque es la única forma de poder... este de poder hacer que la gente, eh, la gente del pueblo escuche muchas voces para poder sacar eh enmesumitidas sus propias sus propias conclusiones, ¿no? O sea, este, mientras más voces haya al aire, este nuestro pueblo va a ser más libre. Daniel Fozaroli, te agradecemos esta charla con Radio Kermés. Bueno, no, le agradezco a ustedes, este bueno, ya vamos a volver dentro de un mes. Tenemos que volver a instalar la antena y, y los equipos y hacer la capacitación técnica ahí en la comunidad. Así que pues ya les vamos a estar contando. Mm, política del hacer. Bueno. Hacer es mejor, dijiste en tu... Sí, sí, sí. sí. Hacer es mejor. Como decía es el general, ¿no? Final. Como decía el general. <risa> bueno, chicos. Abrazo. Un abrazo grande. Chao. Conversamos con Daniel Fozaroli, él es uno de los fundadores de Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario, también fundador de eh, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, un compañero, el pollo para, para nosotros.